Nosotros tenemos、eh, 12 centros de salud, 3 son rurales y 9 son urbanos y estamos trabajando en equipos de salud conformados por、eh, enfermeros, enfermeros comunitarios, agentes sanitarios,、eh, bueno, Eh, médicos, eh, choferes, personal de apoyo como Mucamos, administrativos.、Eh, bueno, la idea es trabajar en equipo y abordar las comunidades y los barrios en forma conjunta.、Eh, apostamos este año mucho a la capacitación y a tocar、eh, temas que son、eh, emergentes en, en la ciudad de v i e t n a Bueno, ahora tenemos、eh, una nueva aplicación para el trabajo en terreno, que es una aplicación que trae el Ministerio de Salud de la Nación. Es una APP que nos va a permitir hacer el censo sanitario en forma digital.、Eh, así que, si llegamos a las casas y a las familias con esta、eh, nueva propuesta, vamos a empezar unos censos sanitarios para poder tener datos nuestros y datos más cercanos. Los censos trat sanitarios tratamos de tenerlos actualizados cada 10 años, así que vamos a empezar a, van a empezar a anotar nuestra presencia en los barrios haciendo este censo. Esto nos permite tener datos a nivel、eh, hospitalario, a nivel provincia y después、eh, compartirlos con Nación.、Eh, sabemos que todos estos datos a nosotros nos p e r m i t e planificar o hacer gestión en cuanto a políticas de salud y ver qué es lo que más necesita la población en este momento.、Eh, se va a comenzar a hacer en todos los、eh, barrios de Viedma y, bueno, Viedma va a ser、eh, como una prueba piloto a nivel de provincia. Bueno, justamente el día de ayer estuvieron ¿no? Haciendo, realizando esta capacitación de quienes van a empezar a utilizar la aplicación.、Eh, ¿Ya empieza a funcionar?、Eh, ¿Están trabajando en terreno? ¿Cómo, cómo se sigue? Y estamos,、eh, comenzamos a trabajar en terreno hoy en el barrio 2 de enero. Y después,、eh, una vez que ya estemos、eh, capacitados y que estemos、eh, ya. Eh, aptos para comenzar a trabajar solos, sin el, la ayuda de Nación,、eh, comenzaremos a planificar、eh, los diferentes barrios. También me comentabas un poco, bueno, del contacto que tiene Salud también con URESA, ¿no? En capacitaciones relacionadas a cómo se trabaja con las mordeduras de perros y demás. ¿Querés comentar m e un poco más de qué se trata? Sí, con URESA abordamos situaciones en forma conjunta. Ahora estamos este,、eh, con un、eh, protocolo de abordaje de mordeduras de perro. Todo paciente que ingresa、eh, con algún accidente por mordedura de perro a los centros de salud o a la guardia del hospital SATI es.、Eh, Bueno, tratamos de comunicarnos a través de una planilla con la URESA y de registrar todos los datos que hacen a ese accidente para、eh, después abordar en forma conjunta la problemática. Hacer el seguimiento del perro, hacer el seguimiento del paciente y, bueno, eso también lo estamos implementando desde este año. Bien, quiero aprovechar,、eh, Laura, que te tengo acá también para consultarte. El día de ayer estuvimos、eh, charlando un poco con el equipo del Galpón sobre, bueno, esta suba de. De sífilis que ha habido en la localidad y nos comentaban también que están registrando、eh, poco, que están mandando poco material para la prevención, ¿no? en este caso de los preservativos y demás. ¿Tenés idea, bueno,、eh, cómo está ese caso también y por qué ocurre? Eh, sí, preservativos.、Eh, tuvimos ahora en estas últimas dos semanas、eh, un problema con, con, con la provisión de preservativos, pero ya está solucionado. El lunes ya vamos a, a disponer de los preservativos para tener en、eh, forma accesible en todos los centros de salud y en la guardia del hospital Sati. Bueno, es una buena noticia, a Sí, es una buena noticia. Y eh, bueno, eh, hacemos hincapié en el, las infecciones de transmisión sexual.、Eh, s、sí、i tenemos un aumento en el caso de sífilis, tenemos que trabajar. Cualquier persona puede acercarse y solicitar el análisis por la ventanilla del hospital SATI del laboratorio hasta las 16 horas, de 8 a 16 horas, o en algún centro de salud, a cualquier、eh, personal de salud, pedirle、eh, la solicitud para análisis de sífilis.